Estáis eh, eh, ahora mismo, son las 9 y 12 de la noche Y estáis sintiendo Radio Cuca, Radio Cugaracha La Radio Libre Duvío eh? Y bueno, eso, pues yo qué sé No son, son las 10, eh? no son las 10 como como en antes eh, Claro, pasa que tampoco son las 9 como, como ahora Eh, son las nueve y cuarto Esto, est, est, Estoy un semivir, joder, estoy un semivir ¿Eh? ¿No? ¿Un semivir? ¿No? Estoy Anedonia A verme, entendámonos Oído yo que no podéis esperar de anedonia un comportamiento normal, una fidelidad a lesores. Si este programa nunca ni siquiera dura lo mismo, unas veces dura más, otras veces pues pues dura menos. Y unas veces empezaba así, es verdad, a las diez, pero, pero igual no. Mira, acuérdame ahora que, que estoy anedonia. ¿eh? Tal cumplir. Me paz que son los no veñinos, los no ¿eh? lo no no menos. Eh, al cuarto de, de los sentamos eh, de Anedonia No existía ni siquiera todavía, no existía yo, <risa> no existía la con miserable. Eh. Venía otro a y curioso porque ya era otro que tenía que tenía el, el mismo aspecto que yo y que de hecho pues bueno hoy hoy todavía está muy muy a menudo eh. hoy todavía está muy a menudo en en, en, en mí <risa> vamos a decirlo vamos a decirlo así. ¿no? También. Eh, la cuestión es que aquel, ¿eh? Eh, bueno, pues puso el, el programa a las diez, ¿eh? pero por embargo resulta que, que, que, que no podía, o sea que no podía, vamos a ver, salió justo cuando, cuando andamos en Edonia, ¿eh? salió ya al, al rapacesti un, un trabajo, ¿eh? que, que del que salía, pues que ya era a las 10. Sí, y entonces claro obviamente no, no podía llegar encima ni siquiera llegara en hubiera tenía que, que ir fuera a, a, a trabajar y bueno la de mi madre la de mi madre una historia de copón por embargo manía arreglábase va lo que pasa de cara igual no llegaba a la hora y, y el programa entamaba entamaba tarde o bueno qué sé yo historias no A veces yo no les decía media o más y llegaba por aquí y decía, eh, estoy aquí y voy a hacer programa y tal. Bueno, historias, ¿no? Historias para acordarse de de estos noveñinos, de estos noveñinos que están al al, al complice para dentro de unos meses, os avisaré. Se si me acuerdo, porque igual ni siquiera, igual no me acuerdo ni siquiera yo. <risa> claro, joder, qué mensaje, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué, que, que, que yo tengo la, la cabeza como Pandora acordándome de cosas. En mi cabeza ya no está muy bien que, que digamos. Nunca tuvo muy para allá, también vamos a decirlo, vamos a decir la verdad, pero nunca tuvo muy para allá, a lo mejor precisamente por cuestiones diferentes que no tienen que ver con la su capacidad eh, cognitiva. Ahora sí, ahora ya empieza a estar un poco para allá también por el tema de, la, eh, de las capacidades cognitivas que cada vez son menos, cada vez son más pequeñas. ¿Eh? Es mi función memorística de razonamiento, detalle muy pequeña, muy pequeña. Ahora, si tengo que echar muchas horas, ¿eh? Un, yo que sé, en una tarea que requiera muchos recursos adicionales, ¿eh? razonamiento, ¿eh? acordarse de cosas, de detalles, para no meter la pata, acabó la pata no sé si la meto o la dejo de meter. Pero acabar acabó, acabo reventado, ¿viste? <risa> Cajón 10. Vallado, mayo de todo. Como cuando mallen los mazanes, pues vio igual, yo como si fuera una mazana mallada. Lo que pasa es que, que, que del mío cuerpo no sé si, si podrá hacerse sidra, pero bueno. Pero no deja de, de ser verdad, eh. no ninguna mentira lo de que bueno pues tampoco podemos decir que en que antes que, que estaba perfectamente de, ¿eh? de la chola bueno a ver todo el mundo suele decir eso de Ay, yo estoy muy loco o yo estoy un poco loco bueno a ver eh, seriamente yo a ver trastorno mental no, no tuve nunca ni creo que tenga agora, non siendo lo del tema este de la anedonia, que non deixa de ser un un trastorno del furrulamiento, de lo que debiera ser el furrulamiento normal del organismo. Cualquier organismo podría experimentar placer. Por cierto, perdón, que feiga un inciso, Este programa ya sabéis... que llevo mucho de hacer incisos, ¿no? un, un respeto para nada lo que lle el, el discurso que debiera llevar coherente y, ¿eh? con un principio y un final que debería llevar el el el, el, el, el locutor, ¿eh? ya que falló el inciso para decir que que tengo tengo chateros esta noche tengo chateros, ¿eh? tengo a un tal West barra baja 185 ¿Eh? que doy las buenas noches al web barra baja 185, y, y tengo también a Tripeta, ¿eh? un nombre muy guapo así de, de Tripeta. Eh, oye, no me va para nada con esto, pero tengo que decir eh, de dónde conozco yo el nombre de, de Tripeta. Pues eh, seguramente sabéis que... que... que bueno, pues... Y que no lo sabéis si no lo sabéis y, y, y sentisteis sentiste programada, agarrar cuando ¿Eh? ya para matamos pues pa matamos un poqueñina más nada ¿eh? más ¿Eh? como decía aquel que salió por la tele haciendo el ramo ah ¿eh? de un poco matar ya es una cuestión de cotómica o se falla o no se falla puede ser un poco ni un no mucho pero bueno si este mapa otro día metióseme también un tal hues 351 buenas noches hues 351 muchas gracias por Tarey bueno pero seguimos con lo de con lo de Tripete supongo que todos debierais debierais saber ya a fecha de hoy si ya que sentís alguna vez sentisteis alguna vez más este programa que el mejor escritor bueno favorito icónico al que yo tengo en un pedestal no hay otro que que si Desrácio Desgraciado por mes muy de Maravillas, el, el desgraciado, triste, desesperado Edgar Allan Poe. ¿Mm? Y Edgar Allan Poe escribió muchos cuentos. Novelas, me parece que ¿qué tan considerada novela nomás la de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Eh, me tripeta: Hola, estoy, estoy haciendo malabares para escucharte. Bueno, pues oye. Cago en la mar, imagínate haciendo, yo que sé, pues, pues, agarrando con una mano, yo que, una ordenata, con otra, haciendo la comida, revolviendo la pota, eh, al tiempo con un pie, que sé yo, no sé, ¿qué estás haciendo con el pie? Agarrando la escoba y barriendo, no sé, yo un yo, yo, yo, yo pensar que tengo yo, uy, marchó el West barra baja 350, Debe ser a lo mejor el. El Madero, a lo mejor el Madero y el West barra baja, un Pero bueno, qué sé yo. Seguimos con el discurso. ¿Veis cómo yo soy de, de no mantener el discurso? ¿Mm? Estoy todo el día... Bueno, en fin, sigamos. Pues que decía yo, ¿eh? decía yo, que, que el mío escritor favorito, yeah, por supuesto, es Allan Poe. ¿Mm? Edgar Allan Poe escribió una novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, Y escribió muchos cuentos, muchos cuentos. Uno de los cuentos que, que escribió, uno de los cuentos a lo mejor más, bueno, más populares, aunque, bueno, sí, tanto entre la familia de los más populares, porque de la misma manera que digo que tiene cuentos maravillosos, a ver, tiene muchos, los me escribió mucho, entonces no en todos son igual de buenos, ni todos son igual de, de conocidos. Hay uno que sí, hay uno que sí que está que está dentro de esa familia que es ese que se titula Hop Frog, ¿eh? Hop Frog que no tiene así ninguna ninguna traducción fecha en fecha en castellano, las ¿vale? si ediciones que hay en castellano, eh, no sé por qué exactamente, porque tantos los, los títulos están tornados y ese que podía yo qué sé a lo mejor traducción literal en un tiempo. pero podía decirse rana saltarina, sapo saltarín, qué sé yo, porque ese era el nombre de un de un de un enano, de un enano que hacía les funciones y les estarés de bufón na corte de un rey aburrido, malvado, malvado porque lo maltrataba él y maltrataba también a la su amiga tripeta. Tripetta. Tripetay era una mocina, también en harina como él, pero tremendamente hermosa, ¿eh? tremendamente fermosa. Y que, bueno, eh, facía de bailarina para pa la corte. ¿eh? Un momento no me voy a destripar pues, el cuento entero, o sí, mira, sí. Voy a hacer eso de, eh, spoiler, el que no quiera sentir de qué va el relato este del sapu saltarín, el hofrog. Que, que, que cambie de emisora, cambia de dial. Bueno, seguimos entonces. Pues hay un momento dado en el que por un por un suceso ¿eh? eh, el, el rey falta ahí al, al respeto, ¿eh? falta ahí al respeto de muy mala manera, eh, incluso físicamente a, a Tripieta. ¿eh? Entonces es eh, Frog, ¿eh? el, el, el ranus saltarín, ¿eh? el sapu saltarín, pues orquesta una una venganza, una venganza que bueno, sí, eso no muy spoilea a vosra, pero sí voy a vos el final. Y el final ye que el rey Malbau y que que hay faltara respeto a Tripeta y eso con consejos de ministros, pues pues son quemados vivos, Es una cosa así muy muy de Pau. ¿Eh? el macabrismo este son que más vivos por un trabajo conjunto del de, de Frog ¿eh? y de las amiga Tripetta que después afuyen ¿eh? la escena que el el el, el login, ¿eh? que escogió Tripetta la, la amiga Tripeta esta noche pues digamos que es uno de los de los míos favoritos un nombre muy guapo No sé si lo pondría una fía, si tuviera una fía, cosa harto o improbable, eh, no sé si pondría tripeta, porque bueno, bah, igual se, eh, se metían con ella en la escuela o, o qué sé yo, pero bueno, yo no me pareció su tripeta, ¿eh? en fin. Y dice, decía, decía yo alentamos esta noche que yo a lo mejor, eh, bueno, pues nunca tuviera un pensamiento muy ortodoxo. Aunque bueno, no sé yo, seguramente hubo mucha gente que, que no tuvo este pensamiento ortodoxo. Edgar Allan Poe seguramente que, que fue uno de ellos. Eh, si Edgar Allan Poe tuviera dentro una su so experiencia interior... que eh, bueno ya una manera de hablar porque la experiencia no en un interior ni en un exterior la experiencia y precisamente eso lo que experimentes de, de, cualquier, parte, ¿eh? de cualquier parte de cualquier parte de todo lo que te viene de, de fuera ¿eh? Eh, espera espera un segundo perdona que pare ah coño si el West 185 eh, soy yo mismo que esta noche no me puse lo de el nombre de anedónico miserable no, no me puse el, el Login Bueno, pues, eh, y de, de veces todos que West barra baja 185 soy yo, no en el Madero, pero bueno, como nada más está tripeta eh, ahora mismo en el chat, pues, pues, bueno, tripeta, que sepas que el, el West barra baja 185 eh, eh, soy yo mismo, no tuve, no tuve tiempo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni me acuerdo, no me digo yo que todo y un poco, que forro un poco mal. forró un poco mal, forró un poco mal, pero eso de siempre lo que fui fue un poquecín heterodoxo, ¿vale? Eh, hubo ya una semana en la que dediqué el programa a hablar de cómo lo que a mí me hacía seguir aquí, ¿eh? y aguantar este mundo y aguantar todo lo que me rodea, Y era lo mejor este precisamente ese ese verlo todo a través de un prisma me fai ver el mundo de una manera diferente, de intentar aplicar la la fantasía a todo. Falevos de cómo muchas veces me sentaba pela calle y esencialmente miraba la gente, imaginaba yo les historias. Muchas veces es historias tienen fantasioses Ya que falamos de Edgar Allan Poe, recomiendo voses si el hombre de la multitud ¿Mm? uno de esos que bueno pues que adolecen la ¿eh? mi opinión de un final curioso pero por embargo tienen un, un, un, un transcurrir exquisito pero bueno oye eh, muchas veces hacía eso y luego lo, lo que os conté también de que de que muy a menudo lo que me pasa y que yo intento crear ...crear historias con la realidad que tengo alrededor... ¿eh? ...e inventar que las cosas no son como son... Mm, ...sí, eso de, de ir al monte... e imaginar que estás aislado... ¿eh? ...el monte en Asturias, por muy y que vayas... Eh, ...pues qué quieres que te diga... para ...a cuánto puedes llegar a tarde de una población... ¿eh? ...a 10 kilómetros... para mí que, que va a ser complicado no creo que ni, ni en eso qué sé yo igual los los montañeros muy expertos me dicen sí hay sitios para la zona de picos ¿eh? que estás muy esliado bueno qué sé yo O más bien para el pa sur occidente igual sitios por el sur occidente bueno pero a ver 10 kilómetros me pasa muchos no sé yo no sé yo bueno pues igual si los hay pero bueno no dejen de ser muchos Pues me presta a mí, pues, imaginar cuando estoy ahí que estoy que estoy aislado, ¿eh? Que que no hay nadie, ¿eh? Que estoy yo solo, por ejemplo, cuando me cruzo con alguien puedo imaginar que estoy cruzándome con un con duendes o no sé si me entendéis. Cuando yo era niño, por ejemplo, subía al naranjo. Y, y, y inventaba historias, inventaba nombres para los sitios, y, y inventaba historias, inventaba, bueno, yo qué sé. Pa, mira, llegaba a tal extremo ¿eh? que hasta la mia habitación, ¿eh? el, el, el mi dormitorio. Bueno, pues el mi dormitorio eh, ya era un, una nación, ¿eh? una nación que tiene un nombre y, y una historia. Llegué a inventarme la, la historia. el proceso histórico de formación de aquella nación, en la que el armario ya era una cordalera enorme de montañas y la cama pues ya era una montaña pues más pequeña que allí donde estaba la, la capital. Y bueno, paremos una locura, ¿verdad? Bueno, pues para mí ya era la manera de... Ya era y sigue siendo la manera de sobrellevar el, el mundo. Y, ...y a lo mejor por eso... ...por tener esa imaginación... ...no sé, hay los que dicen... ...mucha imaginación, muy fecunda... ...yo de ese mes en cuando, por ejemplo... Eh, ...llevo de algunos libros... por ahí ...y digo, Dios, ¿quién, ¿quién pudiera tener... ...la imaginación que tiene... ...este escritor, este autor? Yo no la tengo, yo no tengo... ...ni una mínima parte... ...alcuerzame cuando leí, sobre todo... ...bueno, pues ...uno de los míos autores... Yo cuido que favoritos, Col perdón del señor Poe, Yeatsimos y la que sin duda ye la hasta el momento mejor saga literaria que que yo tengo leído. Cuido que ye los Cantos de Hyperión. Los Cantos de Hyperión, bueno, son el el derroche de imaginación. ...más fabuloso que yo encontré... ...hasta el momento... Y, y, ...y... ...acuérdame que la primera vez que lo leí... ...pensé... ...¿por qué? ...porque yo no tengo ni siquiera... ¿eh? ...la mitad de la imaginación de Dan Simmons ...después pensé lo mejor... ...y díjeme ...¿por qué yo no tengo una cuarta parte? ¿Por qué yo no tengo un 1% de la imaginación... ...de Dan Simmons Bueno pues... supongo que hay esa gente que, que me dice que tengo mucha imaginación igual que en un hierro a simons no pues él pues el mayor a lo mejor sé yo lo mejor no o lo mejor sencillamente son distintas lo que sí me pasa que tengo ¿eh? y no pasa nada por reconocerles las capacidades que, que tiene uno porque vaya, yo no llegué ¿eh? la mi autoestima no llegué ninguna maravilla yo no me autoestimo demasiado, que digamos, no me caigo especialmente bien, ¿para qué vamos a decir que eh, que sí cuando llegue? No, no, no, me caigo especialmente bien, ni pienso que frega bien, mmm, la, bueno, pues casi nada. A ver, pero mira, oye, pues, pues sí que sí que pienso que que sí soy bueno imaginando, imaginar yo una cosa muy muy sencilla, ¿verdad? Cuido que puede Que puede cualquiera Pero bueno, me con que resulta que no Que hay otra gente que, que no puede Que, que no imagina Estas cosas que imagino yo Yo, mira Una de las actividades que, que mientras muchos años hice y que ahora, bueno, pues Fuego poco, pero de ese mes en cuando La retomo Y es la de la de imaginar ¿eh? La de imaginar Una cosa y plasmarla En un En un papel Sí, bueno, pues yo una afición que tengo. Seguro que mucha gente, sois también aficionados a, a escribir de ese mes en cuando cosas. Hay mucha gente que lleve aficionada a escribir poesías, a escribir sí. pensamientos. Sí, bueno, pues yo aficionéme también a escribir y yo, sin embargo, pues no sé quién pues escribir poesías. ¿eh? Eh, cuido que lleve un poco aburrido a escribir pensamientos. más coño, pues eso tengo Radio Cuca, para eso tan hedonia para venir aquí a, ¿eh? a soltar los pensamientos, incoherentes totalmente incoherentes, ya los veis pero bueno, ¿eh? incoherentes, inconexos pero bueno, pensamientos el, al fin y al cabo pues sí, préstame pues pues venir aquí a, a soltar los pensamientos entonces por eso lo mejor, ya que no tengo falta de escribirlos eh, pero por embargo sí que me gusta muchísimo eh, narrar ¿eh? ¿Cómo no podía ser de otra manera? Yo no soy quien a narrar eh, historias reales como la vida misma. ¿eh? Este es mi gusto la ha de alguna gente que me da. a mí me gustan los libros que, ¿eh? que se parecen a la vida real. me gustan las películas que se parecen a la vida real. Pues a mí no, yo la vida real ya la vivo, no tengo ningún interés no ni en ella ni en una película yo no la vida real precisamente lo que quiero ya es que hacerla en la medida lo posible ¿Eh? Eh, si puedo no acordarme de ella mientras estoy leyendo un libro pues qué quieres que te diga mucho mejor no y ya no digamos si puedo ¿eh? es que hacerme de ella cuando estoy haciendo esa afición mía que lle que lle la de escribir entre otras ¿eh? y aficiones tengo muchas ya sabéis ¿Eh? Lo que digo siempre, aprendiz de mucho, maestro de nada. ¿Eh? Yo no soy maestro de nada, pero claro, pues... ¿eh? ¿Fuego radio? ¿No lo fuego bien? Seguro que no, pues, claro que no. Falla. La misma manera de hacer radio... ¿eh? Ninguna, la prueba y que seguramente ninguna ¿eh? radio de los que ganen perres haciendo radio va, va a contratarme nunca. ¿eh? Seguro que una radio de esas no digo a nunca. Eh, fuego otras cosas, escribo, ¿eh? pero bueno... Vaya. bueno llegar llega bueno, a bueno a ser un poquillo inconsiderado ¿eh? pero bueno ya, tampoco tampoco demasiado ¿eh? tampoco yo cuido que igual llegue a la docena de yetores y y, y y de ahí restamos a la a mi familia y a los mis amigos coño eso es un número negativo pero bueno, igual igual no nie no la cuestión la cuestión y facelo y es mucho más importante facelo que que facelo por nadie Curiosamente tal el dicho ese de que dice que, que en la vida hay que hacer tres cosas: plantar un, un árbol, tener un, un fio y escribir un libro. Y luego está la cara B que dice lo, lo, lo complicado después y que eso es fácil de hacer. Lo complicado es que el árbol que meter para arriba. Eh, Eh, educar al niño para que para que llegue a mayor eh? y, y escribir un libro muy fácil, pero la cuestión es que lo lleve alguien, ¿no? Bueno, pues en los dos primeros estoy de acuerdo y es importante que el árbol tire para arriba porque el plantar un árbol y muy fácil. Eh? Fais un furaco en suelo, ¿Metes, metes la ramina? el eh? esqueleto o lo que sea y, y ya está. Eh? Otra cosa es eh, que prenda. ¿Eh? que tire para arriba hay que regarlo hay que abonarlo hay que podarlo ¿eh? para pa que tire para arriba es ¿eh? verdad tener un año bueno es ya es más complicado ya no ya, ya no es tan fácil tener un año o una niña ¿eh? pues ya implica pues bueno pues es follar con alguien eh, si es mujer pues ya es más complicado todavía porque entonces tienes que pasar el embarazo una serie de meses y tal Pero bueno, sí, después lo de ¿eh? educar ya complicado, sí. Pero que lo que lo complicado yo es lo que viene después. Que si, sí, oye, crear un niño mientras, yo no sé cuánto tiempo de, de dependencia tiene un niño. Pues yo creo cuido que como mínimo la gente que conozco que, que se emancipó más pronto, pues en antes de los 18, 19, ¿eh? y, y normalmente mucho más, pues hay que seguir... ¿Eh? ande echando con ellos aunque yo bueno la verdad que cuido que, que unos unos pas si son si fan bien a su trabajo pues van soltando la cuerda pero pero siempre tan se apretarán ahí verdad Sí, yo cuido cuido que sí ¿Mm? que no como como otros animales como otros mamíferos que llega un momento en el que aventen a la cría si sí, yo que sé si tenéis Eh, si convivís con gatos o con perros no me doy cuenta ahora mismo, pues los gatos yo muy, yo muy llamativo, les pites, yo como, como ando mirando para los pites también yo muy llamativo el, el, el ver cómo cuiden, vamos, de una manera de una manera increíble a los críes, cómo les protegen, como si, si alguien o da que intenta hacer ellos algún daño, bueno van ellos para allá como yo, que es ¿eh? ...va la pita y bueno... Si, ...si tiene falta de... ...de enfrentarse a un ferre... ...enfréntase... ¿eh? ¡hostia! el cuarto me da una imagen... ...impresionante que me parece... que es ...de la serie esta de televisión... ...de El Hombre y la Tierra... ...de Félix Rodríguez de la Fuente... ...que, que había... un, un escabres, ¿eh? ...una de ellas tenía una cabritina... ...y vino un, un águila... a cazarla, un águila grandona... ¿eh? De, ...a ver... Si de alguna vez he visto es un águila cerca, son un pedazo de bicho del copón. Me cago en la mar. Las la madres tirándose a... ¿eh? Normalmente escapen. ¿eh? Las cabres y a venir a un bicho de esos, escapen. ¿eh? A que no les pillen. No, no, la madre me cago en la mar. Saltando para pegar y cornar a la águila para defender a la cría. Para defender a la su cría. Los les gates y les pites hacen lo mismo al principio. ¿eh? Alentamos. Pero llega un momento en el que los aventen. Y los aventen violentamente si fa falta. A mí me hace mucha gracia ver como ¿eh? la misma gata que, que hasta el día de, de ayer estaba dando de mamar ¿eh? a los gatinos. Pues el día de hoy, si se ellos si se ellos arrima el, el, el fío, Pequeño un arañazo de copón, eh? Y bufen cada vez que viene para que supongo que llegue a ver una ley biológica para que, pa que el para que la cría... ...bueno pues... ...oye pues siga el su so camino... ¿eh? Y, ...y... ...tire para adelante... ...que no tea ...tan enmadrada... el eh, la pita fue lo mismo... ...la pita fue lo mismo... ...cuido con el ser humano... ...pues debiere... ...o sí si debiere ser así... ...no lo sé... ...hombre... Eh, ...llevaríamos... ...llevaríamos de la sobreprotección... ...que muchas veces... ...y un... ...un pilanco grande... ...un pilanco grande... ...en el desarrollo de las personas... ...pero bueno... Entre lo uno y el otro, pues habrá un, un término medio, ¿no? Sí, yo cuido, cuido que sí. Pero bueno, estamos hablando de, de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de, de literatura y, y de que hay de algunas pocas cosas que feo bien, ¿eh? y que lo de plantar un, un y plantar un libro y, y escribir un árbol, ¿no? Escribir nada cortezo de un árbol, no entran las tres cosas que hay que hacer en la vida. Eso de escribir el, el libro ¿eh? Y que lo importante y es que lo lean, No estoy tan tan de acuerdo No estoy tan de acuerdo porque Bueno, pues oye, lo importante a lo mejor es escribirlo Y como digo yo aquí de, Lo importante para mí es hacer este programa Que la gente lo siente Que descargan el podcast Hostia, pues soy el tío más feliz del mundo Pero no llegue, no llegue el mi objetivo principal Igual que cuando escribo el mi objetivo principal Igual no lle... No lle que lo lle a nadie, más que yo, ni siquiera yo, porque yo casi nunca eh, llevo las cosas que escribo Escriboles, ¿eh? Y... Fuego por escribirles lo mejor que puedo y, y ya está, y ahí, y ahí queden No lle tampoco que, que tenga yo necesidad algunas sí, algunos, pues circulen, por ahí Algunos, algunos me... Algunas casos me pagaron esta perres por algún relato bueno, pues mira pues mira qué bien no eh, no lo no lo voy a, a refugiar pero bueno oye que tampoco ¿eh? de hecho yo cuido que el tiempo en el que saqué de alguna perra por por escribir fue del más curtio que en el tiempo en el que escribo En el tiempo en el que llevo escribiendo mira de entambo yo cuido que empecé supongo que ya de niño De alguna cosa escribía, pero de niño, yo cuido que, que ayer todavía más de eso de aprender de mucho maestro de nada, porque sí que me acuerdo que de alguna vez empezaba ¿eh? con la intención de seguir y de tal. Y no, paz, que una vez en la escuela ¿eh? escribí un, bueno, en la escuela de pequeñinos, ¿eh? escribí un cuento de, de Navidad ¿eh? que. ¿Eh? Salían unos niños y el niño Jesús y la de mi madre. Bueno, que a la profe gustó mucho, pero claro qué tendría yo 10 años, nueve, <ríe> no sé, por ahí, ¿no? Y, y después, pues también siempre se metió el tema de la redacción. prestaba mucho en, cuando tocaba redacción en la escuela, en clase de ¿eh? de lengua castellana. prestaba mucho redactar, gustaba mucho redactar. Eh, Cuido que, que otra de, la, de las pocas cosas que, que yo pienso que yo, una capacidad que yo tengo, otra cosa ya que, sea, eh, que sea predictora de éxito o no, ya la empatía y el ponerme en el sitio de, de los demás. Entonces yo pienso que lo mayor por eso no redactaba mal, no sé, sea, me daba mal redactar, porque escribía pensando en, en el que lo digo ayer. En este caso, obviamente el profe <risa> escribía de la manera que yo pensaba que, que el profe iba a prestar más y le iba a ponerme más nota. ¿Mm? es Más o menos eso. Pero, mira, pienso, haciendo memoria, pienso que cuando realmente empecé empecé yo a escribir así compulsivamente fue cuando estaba, cuando estaba estudiando en la facultad, ¿eh? que ya era un tiempo muy, muy espantoso, muy espantoso al Córdoba de ello como uno de las, de las peores domines de, de la mi vida, eh, sí, pf, a los años que me dediqué a, sencillamente, aquello de, de, de estar dedicado a estudiar, donde les, bueno, levantaba a las 7 a la mañana, llegaba al sitio a las 8 y chapar, y chapar, y chapar, y chapar, hasta las 8 a la tarde, ¿eh? y luego, pf, Incluso hubo épocas que abrían las bibliotecas de noche para que pudieras ir a, a chapar, y entonces yo iba de noche a chapar. Dios, no quiero ni acordarme, yo era una persona además in, no, insoportable. ¿eh? Yo personalmente no me hubiera soportado a mí mismo. Y bueno, una de las cosas que hacía ¿eh? cuando cuando estaba pues, en una biblioteca, en una sala de estudio, en lo que fuera, pa descansar y pa relajar un rato escribía escribía ya que tenía folios allí folies pa pa pa tomar apuntes y hacer esquemas y estas cosas pues entonces aprovechaba pa pa ir escribiendo cosas en esos descansos que me tomaba yo en cuenta decir a tomar un café que a ver me me un un despendio en gente que no ganaba perros pues Tomar un, dos o tres cafés todos los días, bueno, que sé yo, ellos sabrían, ¿no? Yo no quería hacer eso, entonces yo quedaba quedaba allí, ¿eh? quedaba en el sitio y lo que hacía era en, en cuenta de, de estudiar, de hacer esquemas, de, de estas cosas, yo lo que hacía allí era escribir, escribir cuentos, ¿eh? escribir cuentos, unos cuentos que ya de aquella ayer eran fantasiosos. No sabría, no sabría escribirlos todos a un mismo género. ¿Eh? sencillamente digamos que me me prestaba hacer cuentos unas veces eh, surrealistas, otro, otras veces eso, macabros, eh, ot otras veces bizarros, no sé decirte ¿eh? yo digamos que vamos, reflejar la realidad no <ríe> eso seguro que no, eso seguro que no lo hacía siempre, no se me no se me daba mero de reflejar la la realidad ¿eh? no se me daba en un, no, bueno, no sé igual si se me daba porque las relaciones que me mandaban hacer muchas veces en la escuela pues igual deben de cosas de cosas muy reales ¿eh? pero bueno yo bueno pues pues en realidad si, si tenía que hacer algo por iniciativa propia si tenía que escribir algo por, que yo escogiera, pues eran relatos pues bueno eso surrealistas relatos fantásticos relatos bueno bueno de todo un poquillín deto pero pero nunca nunca realista nunca realista vez que tenía relatos nos que salían muertos relatos nos que salían dioses relatos yo cuido que lo que más me prestaba a mí eh, relatos que narraban a lo mejor sí cosas que pasaban todos los días pero cosas reales que nadie presta mucha atención y que de repente, Bueno, pues, pues yo centraba el relato en aquello y, y daba mil vueltas y lo convertía en una situación totalmente eso surrealista o una situación macabra o un poquillo. daros cuenta, de la peli esta de el Medium este de, de Antonio Marcero, dirigido por Antonio Marcero, protagonizado por Juan L... López Vázquez, este de la cabina, ¿eh? una cosa tan normal como Como dirá llamar a una cabina de teléfono. Hoy ya no hay, ya no hay de eso, pero bueno, hubo <ríe> un tiempo que había muchas cabinas de, de teléfonos. Y bueno, pues una cosa tan simple como dirá a, a meterse a una cabina de teléfono a, a llamar, ¿eh? y una cosa ya no tan normal, pero bueno, medio normal que llegue a la cabina, ¿eh? después la puerta que no se abra, ¿eh? quedar encerrado dentro. Y como terminaba aquel relato, vuelvo a decir lo mismo que antes spoiler ¿Eh? Como terminaba aquel relato de una manera a un tiempo surrealista y macabra ¿eh? Aquel relato, no que medio-metraje me traxe. Bueno, pues yo tengo tengo escrito cosas parecidas es A lo mejor, pues sencillamente, de, que la groga lleva un coche ¿eh? Y una cosa tan normal como que la groga marche con un coche Pues dábame pa' un argumento entre... humor negro, eh, terror, no sé, ¿eh? y por supuesto, surrealismo, surrealismo, eh, que un hombre desconocido a paz ha sentado en el Torre Trete, ¿eh? sí, un, el, yo creo cuido que el, el, el primer relato que escribí en aquel, en aquel tiempo, ¿eh? que ya sencillamente porque unos compañeros que ya eran muy aficionados también ayer, que eso yo siempre fui, ¿eh? incluso en aquel tiempo Chungo intentaba sacar de algún momento para pa leer eh, dice no bueno, ah, podemos escribir un relato para pa un concurso que sale en un periódico un periódico regional, eh, pues lo hicimos y el, ese fue yo cuido que la primera vez que, eh, que escribí una, un, un relato completo eh, con principio y fin eh, mira, tío, joder, cuánta gente hay en, en el chat El, el WES barra baixa 185 que soy yo un WES barra baixa 706 que, que no sé quién ye otro WES barra baixa 476 que tampoco sé quién ye y un tal AM en mayúscules ¿eh? ¡ah no! ahora marcharon todos y queda nada más el AM en, en, en mayúscules AM ¡hola! AM sellas que enseñas buenas noches AM bueno pues eso que sigamos con el Con la historia que estaba, con, estaba contando Eso que cuido yo que ese primer relato Y al de un desconocido que pasía en un váter Sentado en el váter y quedaba años allí, ¿eh? Quedaba años allí, claro La historia allí que eh, a los dueños del piso de ellos no sé qué chalo Entonces, bueno, pues Tiene no solo el baño del vecino y tal Y dejámoslo allí Y bueno, pues hasta que se fue viejo Morría de viello, y estaba Y estaba metido Luego, no, bueno, pues en ese tiempo la verdad que, que prestaba mucho escribir y, y pese a aquella contradicción, pero ya sabéis que yo siempre me contradigo, eh, dice Am, milagro, siéntese, buenas. Sí, pues igual hay un poquillín milagro, no te digo que no, ¿eh? Un furulato <risa> eso ya hay un poquillín milagroso, pero bueno, oye, buenas, buenas noches, de todas maneras, ¿eh? Buenas noches, Am. que decía yo qué estaba yo diciendo ahora ya, claro, vamos a hablar con Am y y marcha ese mal a la pinza un poquillín. Eh, pues eso que en aquel tiempo que pese a la incoherencia que puedo parecer, que decía que estaba tu puñetero día chapando, pues eh, a lo mejor una de las épocas en las que en las que más escribí, porque precisamente si oye ocho horas de, de chapes y guíes, pues lógicamente ocho no, perdón, doce horas de chape y guíes, pues bueno, malamente se aguante, no? Entonces yo de ese mes en cuando pues hacía hacía un descanso y todos los descansos los usaba para, bueno, casi todos los descansos los usaba por lo mismo que ya era para pa escribir un, un pocoñín. Y aquella época son aquellos relatos sin más pretensiones a lo mejor que, que el o expresar ese surrealismo, ese, ¿eh? ese kafkianismo, si quieres, que, que ya sentía en aquel momento que Que había que la vida, no sé, pues era una cosa que, que se reducía a... Hoy volvió tripeta, que había marchado. Perdona, y ese que corto mucho las cosas, joder, pero ya que estoy mirando para el chat y no puedo evitarlo. Que, que eso, que, que en aquel momento no tenía otra pretensión. Después yo cuido que pasé un tiempo que escribía menos y, y después tuve otra época en la que volví a escribir mucho. de la que entamaron los capítulos prohibidos de Corintiallado, ¿eh? ese programa que, bueno, pues que el más veterano de, de la cuca, ¿eh? Tan, nos dice, ya pasados los 18 años de, de misión, ¿eh? espero que por lo menos llegue a los 20, ¿eh? eh, pasados los 18 años de misión y de la que de la que entamaba, bueno, pues una cosa que hacíamos y era... En ese programa mucha gente que participaba, en él, en, ante ellos, yo, eh, eh, eh, leíamos, leíamos cosas, tanto, tanto Llenes, de, de otros escritores como, como propios, escritos por, por, nosotros, por nosotros mismos. Que yo cuido que de tanto leer cosas de otros, pues nos entraron, nos entraban también ganas de, de, de, escribir cosas a nosotros mismos. En aquel tiempo ya no llevaba yo esa, esa vida de, de ratón de biblioteca. de ratón o de, de rata asquerosa, de aguarón de biblioteca, porque de verdad que aquello ya era un, un horror. Ya no llevaba yo esa vida de, de aguarón de biblioteca, eh, sino que, bueno, pues eh, vivía, la verdad, que bastante bien ¿eh? económicamente. Tenía una actividad económica que, bueno, pues que me, otros, otros podrían decir hoy eh, oh, no, no, que va... Eh, dio un, un, un espanto porque ganaba es pocos perros bueno pues yo no necesitaba más para mí eran perres a bondes ¿eh? eran perres a bondes no tenía no tenía falta de no tenía falta de más la cuestión es que bueno por una cosa o por otra yo sí que tenía una vida supuestamente bien acomodada cómoda pero tenía un desasosiego tremendo Todos los que hacíamos aquel programa en aquel momento tenemos un desasosiego tremendo. Yo vine a veces y os dije ¿eh? a todos ellos y sigo pensándolo que, que más de uno de los que hacíamos aquello tendríamos que dar gracias por, por hacer aquello, por ir a aquel sitio a, a descargar. ¿eh? Porque yo cuido que si no tuviéramos la oportunidad de ir todos los jueves Cuido que por eso sigo viniendo los llueves a Fata Radio, porque me acuerdo de los capítulos prohibidos. ¿eh? De que no entamos de los capítulos prohibidos, que ahora metes en viernes, pero no entamos en meternos en lluvios, jueves, jueves por la noche. Creo que ya era las 12 de la noche cuando, cuando entamos la medianoche. E, cuido que si no hubiéramos tenido aquello para ir allí a, a soltar, ¿eh? a soltar toda la mala baba que teníamos dentro. Pues seguramente que más de más de uno de los que de los que tenemos allí estaríamos en algún momento de la nuestra vida, a lo mejor hoy mismo, dentro de una camisa de fuerza y dando cabezazos en paredes acolchadas. ¿Eh? Sí, y no un exagero, exagero porque ahora mismo no se llevan ni las camisas de fuerza ni las eh, ni les, ni les paredes acolchadas, pero más de uno a lo mejor estábamos hipermedicados y... ¿Eh? y zombis por la vida, y andábamos zombies por la vida no es necesario, no es necesario no piénsalo de verdad, ¿eh? piénsalo de verdad y una de las cosas, una de las maneras en las que descargábamos todo que llama la baba que teníamos dentro todo que el desasosiego ¿eh? que no nos dejaba vivir tranquilos y era precisamente plasmándolo en, en relatos en, en relatos que en aquel momento igual no eran relatos no eh, yo pienso que un relato tiene que tener un... una presentación, un, un nudo y un desenlace y en aquel caso a lo mejor todo era nudo, ¿eh? todo era nudo, no sé si me entendéis, que, que sencillamente ya eran vómitos, era vomitar lo que tenías dentro y plasmarlo allí, quedaban cosas maravillosas, ¿eh? ¿Eh? geniales, yo acuérdome me de, de cosas que, que, que, que se dieron allí, ¿eh? cosas escritas por nosotros mismos y que decía es madre de dios, es que esto da mil vueltas a, a cualquier cosa que haya parecido. ¿eh? No tiene nada que envidiar a, a esos grandes, a esos supuestamente grandes autores, grandes pensadores, grandes creadores de, de aforismos, de, de lo que sea. Aquella fue una época, no sé, mmm, relatos que, que ya os digo que no sé si se podían llamar relatos siempre oscuros ¿eh? y, y siempre cargados de rabia. ¿eh? yo creo que de algunas de las palabras que más salían cuchillo sangre bala no sé sí sí no no pues yo cuido que llegara que llegara sina de aquella al que que incluso escribí una serie de relatos que lleguen todos referidos al mismo personaje aquel mítico limpiador el limpiador un asesino en serie un psicópata Que, que bajo la apariencia de un ofensivo limpiador, pues pues mataba y limpiaba lo que él pensaba que eh, que estaba mal, que estaba mal al río Dorotel, que era prácticamente todo, prácticamente todo. Aquella, casi, mira, oye, mira, te prestándome me hacer esto, eh, porque incluso estoy, estoy... Eh, como si dijéramos eh, catalogando la mía obra en, en épocas <risa> igual que yo que sé pues por pues lo de joya con la época de las pinturas negras la época del tal o Picasso la época cubista la época eh, pues yo, yo viste eh, ya catalogo esa primera época sin pretensiones eh, esta segunda que ya era la, la época de la rabia eh, joder pues pues interesante ¿no? pues paez joder a mí paz me paz me que sí A mí que sí, porque estoy catalogando les mis épocas literarias. A vosotros diréis a mí, pero a mí que me importa lo que me diga este paisano. Pero bueno, me importaba a mí, José, y el programa mío. Voy a seguir, voy a seguir. Después pasó el tiempo, y yo cuido que, bueno, cuando deixé a lo mejor de acudir de una manera tan tan frecuente a los capítulos prohibidos, pues también dejé paralelamente de escribir de una manera tan frecuente. ¿eh? Eh, bueno, pues porque ya era un incentivo. Ya os digo que escribí, y era de escribir. ¿eh? Es más, que yo escribí por escribir, igual que fuego radio por facela. Y que no la fue para que se escuche, ni me escribía para que se leyera Pero el hecho de tener ahí, ¿eh? este es micro delante, ¿eh? y saber que iba a subir todos los jueves y... y que iba a hacer ese programa valía como de... como para a un, un puxo para... oye, para joder, venga, escribir algo que hay que rellenar los capítulos y allí puedes decir lo que seguramente no puedes decir en otro sitio y escribía para ellos al que me quedé de algunas veces incluso el, el jueves por la tarde en casa, pues pasaba la tarde escribiendo, ¿eh? y escribía una cosa el jueves por la tarde para... para el el suelo es por la noche y entonces eso cuando dejé de ir tan a menudo pues a lo mejor también dejé de, de escribir tanto ¿Mm? aunque nunca lo, lo de to, ¿eh? nunca lo dejé de todo nunca lo dejé de todo y, y pasó pues el tiempo y ya os digo pues se parte de la radio tuve un evento vital que tuvimos para allá que para acá y después de estar más para allá que para acá pues volví a volví a escribir volví a escribir mucho ¿eh? Arranquéme en un momento que yo cuido que además escribía casi como, como rehabilitación Porque tuve que, que empezar a escribir con una mano con la que no escribiera nunca ¿eh? Yo toda la vida escribiera con la mano de un yao Y esa mano quedóme un poco para allá y tuve que, tuve que empezar a escribir con la otra Y, y un tiempo, ¿eh? Eh, en ese tiempo empecé a escribir relatos otra vez, no sé Macabros, nada, no, ya no. tenía yo, después de, claro, casi te has muerto, de repente dices tu joder, qué guay, ¿no? ¿Cómo mola esto? Y. y Dis, ya volví. Bueno, didlo, no sé si lo he dicho ya en antes, pero bueno, yo veo ahora, ¿no? Debía decirlo bastante en antes, pero bueno, ya vi que volvía, Tipeta. Eh, y ahora metióse también un tal Wes, barra 209. Hola, Wes, barra 209. Buenas noches también a ti. y qué más es más ah eso que que aquí entramos una época optimista digamos sí tienen relatos quizá optimistas no sé si llegue a lo mejor una exageración decir optimistas porque a lo mejor ya hay los ya hay optimistas no tienen nada pero claro ya que yo pienso en la época esa en la que vomitaba malababa y te sosiego y claro pues también lo que escribí que después y el optimismo puro. Eh, Tirarme mucho a lo supuestamente infantil y juvenil. Digo supuestamente porque ya conocéis la mi opinión sobre el tema. Eh, hay mogollón de libros de relatos supuestamente paneños por ahí que, madre de Dios. El ejemplo de siempre. es galán poeta en todas las colecciones de literatura para pa mocinos. <ríe> ver, emparedados muertos locos asesinos ¿eh? pues, hombre, no sé si Messi el, el género juvenil por anantolle pero bueno yo, en fin yo te meteré más eso pero sabéis lo que lo que nunca abandoné la fantasía en lo mismo en ese tiempo que en el primero que en el de los vómitos de Malababa... Yo no sabía escribir otra cosa que, que fantasía. ¿eh? Hombre, no voy a decir que, que nunca escribí ni, ni siquiera un solo relato mínimamente realista, porque estoy pensando, sí, a lo mejor uno o dos, que por cierto quedaron bastante mal, ¿eh? y ni me gustaron mucho a mí ni, ni a la gente que los lió, porque yo ya la capacidad que tengo, yo no tengo capacidad para pa reflejar la realidad, tengo... Pues, esa capacidad, lo mejor para para imaginar cosas, ¿no? Para ver algo cotidiano y transformarlo en otra cosa más más fantasiosa. En esa época, pues, yo cuido que que la mía época de mayor producción. Vale, estoy contradiciendo, Antes dije que la de mayor producción era cuando cuando estaba cuando estaba en en facultad estudiando. Bueno, pues no, ¿eh? ...bueno, pero igual sí que sí yo... ...digamos que la, esa fue de mucha producción... ...pero oye que la... ¿eh? la ...esta que os digo ahora... ...del optimismo ante Comines... ...fue también muy productiva... ¿eh? ...fue también muy productiva... ...pero fue también muy fantasiosa... ¿eh? ...muertos... ...dioses... fantasmes <risa> ...pero bueno, a mí... ...préstame eso... ¿eh? Eh, ...escribí más de una distopía... o, o no, no exactamente distopías, pero sí a lo mejor relatos ambientados en un ambiente distópico, que a lo mejor lo que lo leía, porque sí que en este tiempo más hubo de algunos que los leyó bastante gente, ya os digo, fueron los tiempos no los que hasta saqué de alguna perra por por escribir cuentinos, ¿eh? entonces es, bueno, cuentinos y cuentones ¿eh? alguna novelina curtia también cayó, ¿Eh? también cayó por ahí. pero siempre siempre fantasiosos ¿eh? no soy capaz no puedo yo eh, no puedo yo, yo escribir una cosa que que no sea fantasía joder soy incapaz qué vamos a hacer oye sentís un cantarín que llevo falando la de Dios a tiempo eh joder no hay plan a la venga sentilo ¿Dónde ya no Sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo falar al anedónico miserable. Oh. Coño, qué pasó. Ah, eso, qué pasa la música de fondo, ¿no? Y que estaba esperando el, el Tyler Durden, el, el Soturno, para falar. Vamos a dejarlo falar un poquillo. Bueno ya he dicho bastantes cosas ya que el programa M o Taylor que no lle, que no es tuyo ¿eh? vamos a ver eh, bueno que lo dicho que seguí sintiendo anedonia, seguí sintiendo la neblina incomprensible y seguir sintiendo radio Cuca, radio cucaracha la radio UV, ¿eh? el libre de Uvieu, en el 107.3 de la frecuencia modulada que está noche no lo dijera ¿eh? no lo dijera 107.3 de la frecuencia modulada en Ubielu alrededores de algunas partes de ubi y de algunos saltadores de ubi si estáis en, en la ciudad de naranjo eh? ¿Eh? en el barrio este de ubi una falda de Naranco, hostia aquí siéntese ¿eh? siéntese seguro así si, te decir es si tienes por la punta del cantábrico para abajo, ya bueno hay sitios que sí si es que no ¿eh? pero bueno ahí es lo que hay que queréis sentirlo ¿eh? en cualquier parte del mundo pues mira cogéis en internet pones lo del www.radiokuca ya sabéis cuál es siete letras r a d i o k u org, como el orgasmo pues eso pones el el radio motor y bueno pues igual hasta se siente ¿eh? igual no por lo visto últimamente debía sentirse poco porque decía el el am Que, que, que, no sé, que ya era milagro que se sintiera esta noche. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, como decía también a, ¿eh? a, a la mi amiga tripeta que me comentaba que la solo conexión internet falla y que entonces, que estás sintiendo como buenamente puede este programa, eh, decía yo, bueno pues siempre, siempre te quedan los podcasts. Eh, hombre, no siendo que se joda el programa de grabar y que luego no me lo, no me lo tenga grabado. Eh, yo el, el podcast de este programa tengo la intención de, de, de subirlo al, al archivo eh, que es el sitio que yo lo subo ya sabéis que, que eh, para descargar las cosas de Radio Cuca pues cada uno está en un sitio eh. puede estar en el archivo puede estar en el iBoss puede estar en saber de dónde eh. los de anedonia van a estar van a estar en el archivo ¿Eh? www.archive.org ahí, ahí donde donde van a estar ¿eh? y sentirlo ya cuando os pete joder, tenéis que sentirlo en directo podéis sentirlo en diferido podéis sentirlo mientras le limpiáis aunque bueno yo personalmente pienso que el mayor programa para pa limpiar la casa y es la hora del reposo ¿sí? <risa> es de verdad, no sé por qué Pero yo les, les, les pocas veces, eh, porque en un día que yo soy de limpiar, las pocas veces que me da a mí por, por limpiar, eh, pongo la, la hora del raposo, ¿eh? que es lo que lo que me presta. Pongo la hora del raposo y estoy escuchando esa música increíblemente variada, porque yo cuido que sí que si en mi programa es inclasificable El del, bueno, la hora del raposo puede calificarse porque es de, de música, programa musical. Pero, ¿y de qué género? con la No, pues entonces aquí ya apaga y vámonos porque no hay manera de decir género del. podemos decir, género que es bueno para la, pa la plancha, la fragona y estas cosas. ¿Eh? Yo ya en un plancho, pero acuérdome de la que él planchaba y asistía a la hora del raposo y yo sentía al raposo mientras el planchaba. ¿Eh? Ahora ya en un plancho. ¿eh? Pero sigo sintiendo el reposo cuando frego cuando me da por barrer. Muy rara vez. Muy rara vez siento el reposo. No, el reposo lo siento mucho, pero eh, muy, muy rara vez lo siento mientras estoy barriendo. Porque yo que sé, si nunca barro, ni friego ni frego, esas cosas. ¿eh? Eh, son de pijos. <risa> bueno, pues esta noche salió el salió programa de... ¿eh? de escribir, ¿eh? de escritura, eh, donde el primero no será el último, porque ya sabéis que la escritura y una de la, la, escritura, la lectura, las dos cosas, la literatura, son una de las cosas más importantes en mi vida. ¿no? Hay gente por ahí que dice que la vida sin música no valdría la pena. Yo transformo ese dicho y no sé si valdría la pena sin música, cuyo que tampoco, pero pues, hay muchos entre música, pero como tengo claro que la vida no vale la pena desde ya desde mañana sería en sin literatura ¿eh? yo no puedo salir de casa si no tengo un libro una, una mochila si no llevo un libro conmigo porque cualquier momento llevo bueno, cualquier instante llevo bueno. ¿eh? para leer un poqueñín. sabéis faijo una cosa que seguramente a muchos vos vos vos una, una, una verdadera locura eh pero Yo llevándome un cacho primero ¿eh? para llegar al trabajo, un cacho primero de, de que abra, ¿eh? para poder sentarme en la puerta, ayer, y paso diez minutinos leyendo y présteme por la vida. En fin, hay los que somos así, nada raro, no puedes decir yo al principio que yo mayor todo eso no soy. Dizme, tripeta en el chat. Sí, para bailar con la escoba el raposo. <risa> Ciertamente. <risa> Opinamos exactamente igual. <risa> ¿Sabéis una cosa importante que tiene el, el leer? ¿eh? El leer, el escribir, el... El conocer las lenguas. ¿eh? Esa, esa característica que... Puede ser que nada más tenemos los miembros de la nueva especie, parece ser que no hay ninguna otra especie que que, que domine el lenguaje, por lo menos simbólico. ¿eh? Atisbos de simbolismo, bueno, pues hay de algunas especies que, que yo cuido que sí. Bueno, los chimpancés está está bastante claro que que tiene simbolismo, ¿eh? que pueden entender algunos símbolos no complicados. Y no sé si hay alguna otra especie por ahí, falaban que si delfines, que si tal, bueno, no sé, algunos cetáceos. Eh, pero mmm, lo que hay es el lenguaje, o sea, si transformar una serie de sonidos que en principio no tenían por qué significar nada, ya no digamos una serie de, de trazos en un papel, ¿eh? y que eso suponga un s ¿eh? Que tengamos la capacidad de expresarles las nuestras ideas Y de conocer, sobre todo, ¿m? de conocer otras ideas, otras cosas Otras cosas que están ahí, ahí plasmales eh, Yo no sé si, también tampoco paro de hablar de ella eh, No sé cuánta gente de la, de la que sienta este este programa Llegaría en 1984, eh, de Orwell Que hay unos meses bueno, pues descubrí que ya era un, un plasho ampliado, plasho bueno, reconocido y ampliado porque está mucho más elaborado del nosotros, de Zamiatin, de Zamiatin, ¿eh? que, que escribió muchos años antes una, una distopía bastante, bueno, pues que recuerda muchas cosas. a la que después, años más tarde, escribió Orwell. Lo que pasa, bueno, mucho más elaborada. Y una de las partes de esa mayor elaboración que ya es totalmente original y que para mí, personalmente, ya es una maravilla. ¿eh? Y que de momento no encontré otra reflexión tan profunda y tan bien plasmada, ¿eh? también novelada, y el concepto de la... ¿Mm? El concepto de la neolingua Y por qué ¿eh? Por qué las autoridades De ese si estado Totalitario Porque daban tanta importancia Al desarrollo de la neolingua ¿eh? Daban por una cosa Por una cosa eh, La neolingua básicamente Consistía en, en ir simplificando La lengua En que cada vez hubiera menos palabras ¿eh? Que la gente conociera menos palabras, porque las ideas, ¿eh? ideas, los seres humanos, expresamos con el lenguaje, pensamos en lenguaje. Eh, o yo no sé si habrá por ahí gente que piense en conceptos, en imágenes, en bueno, pues, lo mejor sí, o en parte, todos lo haremos no sé. Eh, no sé, no hay tampoco un tema que yo tenga reflexionado mucho eh, acerca de él pues seguramente ahora como me surgió la idea seguramente que me pasé una temporada reflexionando acerca de ello pero bueno, eh, sea, aunque tenga una parte sin pensamiento pues, conceptual vamos a llamarlo así eh, yo cuido que el pensamiento fundamentalmente en un porcentaje altísimo Articulámoslo a través del lenguaje. ¿eh? Pensamos el lenguaje. Si no disponemos de palabras abondes, de conceptos abondos, no podremos pensar. Eh, y era la idea de la neolingua. ¿eh? Comprimir tanto el lenguaje que llegara un momento que, que ya no es que... ¿eh? Ya, ya, ya no es que se, se reprimiera la idea contraria a si ese estado totalitario, ya que sencillamente nadie iba a tener ninguna idea contraria al estado totalitario, porque no deben a disponer ni, ni tan siquiera de las herramientas básicas para poder pensar esa idea. ¿Eh? Esto es como, a ver, imposible levantar un muro ¿eh? <risa> sin lladrillos, ¿eh? Si no tenemos ladrillos no se levanta el muro. Eh? Pues si no tenemos palabras, conceptos, ideas, tampoco nos vamos a poder pensar. Eh? Hoy hay mucha gente que, bueno hoy supongo que oh, hoy igual hay más gente que lee que, que nunca en la historia, eh? pero también hay mucha gente que que ni lee ni tiene ningún interés. Aprovecho también para hablar de esa, de esa otra novela, de esa otra grandísima distopía Que era, que era un mundo feliz, ¿eh? un mundo feliz de, de Aldous Huxley un, Uno que reflexionó y hizo lo los de cómic acerca de las diferencias entre, entre esas dos distopías Que reflejaban un mundo muy parecido pero muy distinto ¿eh? Un mundo totalitario en el que estaba todo controlado tanto en el 1984 de Orwell como en el Mundo Feliz de Huxley. y una de las cosas que decía eh, que para mí era la, la fundamental y que ni en un Mundo Feliz ni en 1984 eh, la gente leía libros en 1984 no leía libros porque los libros estaban prohibidos Y en un mundo feliz, nadie no leía libros porque nadie no tenía interés. No estaban prohibidos. Sencillamente nadie no tenía ningún interés en, en leer. Eh, si bien yo, entre los dos, quedo, quedo con el análisis de, de Orwell, eh, sí que reconozco que, y es verdad eso que decía. Hoy en día los libros no están prohibidos. Pero la gente que tiene interés en guiar y muy poca. Y si la gente no leer, pues seguramente conocerán menos lenguaje, menos palabras, menos ideas. Y si tienen menos palabras y menos ideas, ya no es solo que ellos mismos no vayan a ser quien a producir un gran rango de, de pensamientos. Y que ni tan siquiera... ¿no? la mayoría de la gente va a ser quien a comprender, a comprender otros. Eh, el concepto de allenación ¿eh? así que me parece que lo tambor no sé si fue de marzo o tal, lo de pensar con ideas ajenas, ideas que otros nos metieron en la cabeza. Yo cuido que, que necesita una reformulación. El, el concepto de allenación yo cuido que va más allá. Por un lado no puedo dejar, o sea que... Que si una persona, un individuo, está siempre sintiendo ¿eh? una idea, una formulación ¿eh? Una formulación de un asunto Pues digamos que va a interiorizar esa formulación Y si nunca otra pues lo mejor ya es la que, la que usa ¿no? Y cree ciegamente, sencillamente, porque nunca, nunca nadie presentó una formulación diferente ¿eh? Lo que ocurre es que lo mejor, y pues si, si la presente pues él puede llegar a reflexionar y decir... Venga, pues yo estaba diciendo, pensando esto otro... y resulta que también puede ser ¿eh? de otra manera. Eh, si a una persona siempre dijeron que da algo y asina... pues será que si sí da algo y asina. Aunque sea mentira. ¿eh? Ese concepto me parece que fue de Goebbels. De una mentira repetida mil veces conviertas en verdad. Bueno, pues tiene mucho, mucho sentido. Ya sabéis que yo de... De Goebbels, eh, al menos muchas cosas, ¿eh? Goebbels sigue estudiando hoy en día en, en comunicación, claro, y básico, joder. Ya sabéis que yo dedico un programa entero a decir que, que, que los, los, los poderosos, esos, los que dicen que pueden, que hicieron una campaña que, vamos, que ya era puro Goebbels, que esa gente o quien fuera el que dirigió la son campaña ya era Goebbels. Cosa que no debo que te mal, todo lo contrario, estoy diciendo joder, que, que, que oye, que Gabriel sí, pero bueno, tenía en cuenta también que lo que Gabriel pretendía y era eso, repetir mil veces la mentira para convertirla en verdad. Bueno, pero viendo eh, otra vez a la formulación de la llenación, la llenación, aparte de eso, de a lo mejor estar eh, pensando con ideas que no son exactamente les, les tuyes, eh, les de un. sino que a lo mejor son, son ideas que, que vienen de fuera, que te las repitieron mil veces, pues la llenación tiene otro componente. ¿eh? El segundo paso y es fundamental. El segundo paso y es no tener ¿eh? ni tan siquiera la posibilidad de, de, de, auto, de criticarlo, de planteárselo, porque no tenemos las palabras en los conceptos. ¿eh? Que puede llegar al extremo cuando... No tenemos ni siquiera la posibilidad de comprenderles cosas que nos dice una persona que sí, a lo mejor, pues lo plantea de otra manera y lo formuló de otra manera. Puede ocurrir mil veces, cuántas veces, seguramente, eh, que existe eh, dar una opinión totalmente heterodoxa sobre un tema y al contrario pues, con que muchas personas ni tan siquiera son capaces de entenderla, ¿eh? porque ni tan siquiera tienen lo necesario para. para poderla entender, ¿no? No tienen sí lenguaje. No tienen no tienen esos esa posibilidad de construir esos esquemas, de interiorizar esos esquemas. Mira, en, en el ámbito de, de la psicología del aprendizaje hay un concepto muy interesante que Jesse de de la disonancia cognitiva, de cómo cuando un concepto, una idea, un, una presentación Está tan yonxana ¿eh? a, a la persona a la que va dirigida que ni tan siquiera puede asumirla de ninguna manera. No puede entrar. No hay un anclaje, no hay por dónde coyela. Esa, esa expresión está de no hay por dónde coyelo. ¿Mm? Pues yo cuido que puede, ¿eh? que puede perfectamente eh, utilizarse para esta situación. Si no hay una posibilidad de anclar, ¿eh? si no hay posibilidad de, de agarrar por algún lado Si la imaginemos, imaginemos como si fuera un, una, un, estamos tirando un, un cabo, una cuerda. ¿eh? Estamos tirando una cuerda, una persona. ¿eh? Si, si la cuerda llega a esa persona, pues poqueñino a poqueñino a lo mejor esa otra persona puede ir eh, trepando por la cuerda, ¿eh? trepando por la cuerda, comprendiendo cada vez más, más cosas, ¿no? Puede trepar tanto por la cuerda que, que llegue a, a la otra persona. ¿eh? que llega a la otra persona que lo comprenda todo pero si la cuerda sencillamente no llega ¿eh? no consigue anclar al, al otro pues entonces el otro no va a poder trepar por ella y un concepto parecido ¿eh? que yo cuido que llegue una manera de, de entenderlo si la cuerda no ancla pues pues no hay que no hay nada na que hacer Para que la cuerda ancle, para que la idea pueda llegar a, otra, a esa otra persona, pues yo cuido que hay que tener cuantos más palabras en la cabeza, ¿eh? y, y digo más, cuantas más palabras, cuantos más conceptos, cuantos más fórmulas, formas de formular, cuantas más lenguas diferentes han ahí, más posibilidades de comprende lo todo ¿eh? Cuanto más de lo uno más del otro. Fala, pensamos en el lenguaje, ¿eh? entendemos el lenguaje, las ideas transmiten a través del lenguaje. Cuando más rico sea es su lenguaje, más rico, más ricos podrán serles las ideas, ¿no? Para mí, no sé. Temo me que ya va siendo hora de que vaya, no sé, no os parece a vosotros que ya hay tiempo de que vaya terminando eh, Hombre, yo pienso que si sí, entonces igual tiene que, eh, que empezar a, a sonar esto Esto con lo que.. Bueno, pues lo que tengo que hacer, ellos unas gracias tremendas a, a, a Am, ¿eh? unas gracias tremendes a Tripeta, que sé que está haciendo un esfuerzo muy grande para poder estar sintiendo este programa en puto directo. Eh, muchas gracias hombre por estar ahí. Eh, a todos los demás y si alguien que tuviera en el 107.3, la frecuencia modulada también, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que lo sientan, después un saludo muy grande, un abrazo, un beso, de verdad, muchos besos si fa falta, ¿eh? Lo que fue falta con tal de que estáis aquí la semana que viene otra vez, y que por favor, ya sabéis, que no nos callen, que no nos callen, ¿vale? Te ayudo. Que todo lo que te han contado, y todas las que te ha hecho tragar, en el colegio, el señor maestro, solo ha servido para que ahora sepas que es un cabello pura y simple tomadura de pelo porque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 Que no, te coja, que no, que no, no, no, no, no, no, no, no